año tanto que ya más no podré Que sin ti me muero Sé que me engañaste Que tu amor no fue sincero Oh.